Llegó lo nuevo de Laura León. Dos mujeres, un camino. Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor. Incluye el dos tema mujeres, dos mujeres, un camino. Un camino. Este ha sido mi destino por vivir una y una. Laura León te atrapa. La banda clubera número uno de México. Ador, la, calle días, la noche. Cuando nos conocimos. Ador, las cosas que me dices, Bronco en vivo. Volumen 1. cassette Y compactos.